En con Ricky『ストレスキー』。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 sexto sencillo de la banda británica de Robert Smith y fue una de las canciones del álbum Wish de 1992. Se llama Friday. I'm in love. Fue número 6 en el char británico y 18 en el billboard americano. p a r a que te des cuenta de que no es necesario ser número 1 para convertirse en un clásico. La Cura. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, arrancamos de nuevo nuestra máquina del tiempo, nuestra rueda que hoy nos ha llevado hasta 1984, año en el que el queridísimo y desaparecido Steve Jobs lanzó el primer Mac. Además, en el cine se estrenó la ya icónica. サヨナラ、<Term> ara, baby。 Y además, en 1984, Madonna lanza Like a Virgin. Se toca la entrepierna y se frota sensualmente contra el suelo en el escenario de los primeros premios en TV, ante un público entre abochornado y fascinado. Y es que ha nacido una estrella. Y con ella, el sexo se pone encima de la mesa del debate público de tal modo que nadie puede mirar hacia otro lado. Es ella, es. Madonna. マジック、マ a ッイガス、 Make the bad guys good for a weekend.、So it's gonna be forever. Your name Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Scrolling kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So what's gonna be forever? be Name, boys, only w a n t love if it's torture. Don't say I didn't say I didn't warn y a boys, only w a n t love if it's torture. Don't say I didn't say I didn't warn y a s o gonna be forever Swift. And I'll write your name. <laughs> <laughs> Two skis. t h k e e skis. Keys, baby. Bueno, tremenda canción, Blank Space, compuesta por Max Martin. Un día te contaré cosas de Max Martin porque es uno de los productores y compositores más importantes de los últimos 20 años en el pop internacional. Él ha hecho canciones, él es el responsable de que los Backstreet Boys sean Backstreet Boys. Ha compuesto canciones para Britney Spears, InSync e incluso Bon Jovi. Y esta era de Tyler Swift que se colocó en el número uno del Billboard americano. Uno de esos temas potentes, positivos y que te ponen de buen humor que tenemos para ti aquí en Kiss FM. Y lo que también queremos aquí en Kiss es vuestra participación por las tardes en el show. Y queremos que nos cuentes cuál ha sido esa excusa más estrafalaria que te has inventado para llegar tarde a casa y que tu pareja apechugue con los nenes. 606-712-658. ¡Esperamos! Esto es Play Kiss con Ricky García. There was a game.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 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Vuelta a casa. Flaky's. Flaky's con Ricky García. Con Ricky García. Por dejarnos entrar en vuestra zona de confort todas las tardes, eligiendo la mejor música del mundo para vosotros. Nominación en los Grammy en el 2000 por mejor interpretación vocal pop femenina. Esta canción estupenda que compuso Alanis Morissette después de regresar de un viaje a la India. Primer sencillo de su cuarto álbum: Support Former Infaruation Junkie. ¡Qué grande Alanis! s t h a n k you! De、las 7, las 6 en Canarias, en directo en el n e show de la tarde. Y hoy con vosotros queremos saber cuál es la excusa más,、eh, iba a decir, inteligente, que te has inventado para llegar tarde a casa y que tu pareja apechugara. Me imagino que solo llamaréis los que tenéis ex. Juan Carlos, es de Elche. Pues sí que lo he hecho alguna vez que otra, ¿eh? Pero la más gorda fue eso, llegar tarde a casa y la mujer con el niño. Y decirle que es que cuando fui a coger el coche se me cayó las llaves por una alcantarilla. Entonces tuve que esperar que vinieran los, los de la limpieza, que las pudieran recuperar sí, y todo ese rollo. Total, dos horas tarde. Gracias. Gracias a ti, querido. Claro, y justo en el bar de enfrente daban un partido de Champions m a d r i d b a r ç a Qué cosas. Pilar desde Murcia. Pues una de las mentiras piadosas que tuve que inventarme para llegar más tarde a casa y que los. y que mi marido apechugase con los peques ¿Sí? ¿Sí? fue que mi compañera se había puesto mala y, teníamos que haber, y tuvimos que bajar a urgencias. Y claro, allí no te atienden al mismo llegar.、Claro. Se los daron dos, tres y cuatro horas. Contratado. Y claro, luego las mentiras. Tener i las patas cortas. Ay, nena, de piadosa no tiene nada, a ¿eh? Una cosa son 20 minutos y otra, 4 horas. <risa> Hasta las 8 en la ship en Canarias, juntos, t e a p e t e c e Esto es. s f l a c k e r s f i c s ¡Ricky García en Kiss! s c o m e o n is bringing Bueno, pues de nuevo llega el momento de activar nuestra rueda del tiempo para irnos hasta 1984. ¿Qué hacías tú en aquel año? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Pues mira, Michael Jackson sufrió un incidente en el que se quemó la mano. Se estrenó Terminator y también se estrenó la s ú p e r divertida Super Detective en Hollywood. ¿Le gusta esa pieza? Sí, me gusta. Me preguntaba cuánto debe costar: Ciento treinta mil dólares. ¿Esto de cachondea? <risa> ¿Y quién será el número uno en nuestro país en el 84? Y yo sé que esta vez, sin duda, viene por mí. Algo tendrás que hacer s í Acabaré con él. Nos sorprendían con esta canción súper divertida que se llama El pistolero. Fue el número uno en nuestro país. ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! o、oh, p a r i s latino! ¡Qué bueno, qué, qué rico, qué lindo! lindo París latino, bandolero, bandolero, bandolero, ¿La recuerdas, verdad? ¡Bandolero, chaval! Bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, ¡Bandolero, Se llaman bandolero, bandolero, bandolero. ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! Y el tema: ¡Paris latino! ¡Suya! Objetivo Birmania. Desidia. Ah, ah, ah, al borde del mar. Desidia. Desidia. Ah, ah, ah, al borde del mar. Pero nos vamos a quedar con todo un número uno en nuestro país en el 84. La banda de Rafa Sánchez y los suyos. Sí, son la unión. Llega el momento de convertirnos en crooners de primera. Con esto ya lo conoces, se llama Lobo Hombre en París. Cada noche aman e s d e París. せやれ。 やだ。<Yeah. S 2> yeah. Me Gusta de The Page m o n t s Con ellos prácticamente alcanzando las 7 serán las 6 en Canarias. Y durante esta tarde estamos navegando por el año 1984. Ahí es donde nos ha dejado nuestra rueda del tiempo. ¿Qué hacías tú? A la vuelta. Muchas más cosas divertidas y los números 1 en Estados Unidos. Antes llega nuestra querida Estefanía Vega para ponernos al día en el informativo de las 7. ¿Estarás aquí a la vuelta? スキス。